Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Bien, la comunicación estaba prevista allí, estaba pronto para salir al aire, pero se cortó, ¿vio? A ver si está Karina por allí. Sí, está o no está. Sí, está. Esta Karina. Hola, Hola Karina. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bien, bien, sí, suele suceder. ¿Qué pasó? Suele suceder. Siempre ¿Qué pasó? hay duendes en la comunicación sí. Y, y bueno, a veces pasa que se cuelan y no nos dejaban entrar. Por ah, alguna razón no nos estaban entrando. Te querían comprar la entrada. No, debe ser que como vine llena de arena, dijeron, no, a este lugar, aquí no, en el no, centro de, no, no de Punta puede. del Este, no podés entrar así en no, esas condiciones. Así no se puede. <risa> Bien, les cuento que, eh, les decía, hace un ratito nada más estábamos en la Parada 8 de Playa Mansa en esta oportunidad estamos casi en el corazón de Punta del Este, porque en la jornada de ayer y en el marco de la edición número 23 del Festival de Cine, Se realizó la presentación del libro Diálogos con el Cine Polaco. ¿Quién lo hizo? Un colega, un colega de la vecina orilla, Pablo de Vita, y es con quien estamos en este momento y con quien vamos a hablar. Primero, lo llamativo de, del nombre de este libro, Diálogos con el Cine Polaco. Gracias por el tiempo, y bueno, contale a Jorge, a Ricardo, que están en estudios, y a toda la audiencia, ¿por qué? ¿Qué, qué hace que te, te encamine justamente a un libro de estas características? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Jorge, día. hola Ricardo, la verdad, un gusto saludarlos. Bienvenido. Y sobre todo estar hablando por Aspen, que es la radio que me acompaña todos los días, a toda hora y en todo lugar, mm. porque realmente con la programación que, que tiene la radio, yo, uno vivió, uno creció y uno crece y sigue existiendo, ¿no? Mm. Así que muy, muy, muy honrado de estar en el aire en sintonía con ustedes. Gracias. Eh, a ver, eh, sí, llama Diálogos con el Cine Polaco el libro porque es una sumatoria de entrevistas que hice a través de 10 años de colaboración con, con el diario de la Nación. Eh, que sirve como balance y justamente exploración de diferentes directores de cine polaco muy importantes en diferentes épocas de la historia del cine, y que bueno, a través de ese encuentro que tuvo lugar en diversos festivales, como también en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, en su edición pasada, cuando estuvo Christoph Zanussi, como invitado más relevante de esa pasada edición, y donde también dialogamos, se integra también este diálogo con el cine polaco a esas perspectivas de diferentes directores. Es por eso que eh, para mí era tan importante presentarlo en este festival, porque tiene una, un condimento y una cuota uruguaya muy importante el libro, a partir de la presencia de Sanusi, quien estuvo en estas playas esteñas hace un año nada más. En la presentación fue la jornada de ayer. ¿Qué expectativas tenías? Y bueno, finalmente, ¿cuál es el balance que se puede hacer? Mira, realmente, Karina, las expectativas que tenía eran, eh, en cuanto al festival, muy gratificantes porque lo conozco, hace cinco ediciones que estoy como compartiendo y cubriendo para, para el diario este festival que es aparte legendario. Digo, el viernes comienza el Festival de Berlín, eh, el Festival de Berlín y el Festival de Punta del Este en realidad tienen la misma cantidad de años en tiempo, Si el Festival de Punta del Este no hubiese tenido interrupciones como tuvieron todos los festivales latinoamericanos por diversas situaciones, hoy el Festival de Punta del Este tendría 70 años como el festival de la, eh, la, la Berlinales. Entonces, digo, es un festival legendario que a uno le encanta estar y abrazar. Eh, es la posibilidad de encontrarse con amigos, con colegas, con prestigiosos colegas, como también tu caso, que uno tiene la oportunidad de conocer y compartir. Y por otro lado, las expectativas también depositadas en la presentación del libro. En cuanto a las expectativas personales, Yo tenía al menos cero sobre cero porque digo, cinco de la tarde, un día de sol, día de playa, eh, hermosa, hermosa jornada la que tuvimos ayer, eh, estar en un cine encerrado a las cinco de la tarde para escuchar la presentación de un libro de cine polaco, te dije, esto va a ser terrible. Por suerte, amigos vinieron, pero aparte de amigos, ante mi sorpresa, hubo después una masa muy importante de público. La verdad que tener una presentación a las cinco de la tarde de un libro, 60 personas, 70 personas, es inaudito en cualquier lado. Eh, no es habitual tampoco en Buenos Aires que uno la sueña como una meca cultural a veces un poco irreal en esos parámetros Pero estoy muy muy contento de eso Valentín Trujillo, que aparte es un escritor muy importante de acá, de, de, del Uruguay Hizo una presentación muy muy interesante del libro y muy concienzuda Después tuvimos un diálogo muy lindo eh, Hubo figuras relevantes, digamos, del periodismo cinematográfico uruguayo También desde Argentina, como el caso de Cristina Muchi, la la famosa conductora de Los Siete Locos, el programa de literatura que estuvo en la presentación, y luego público en general, que también después se quedó a ver Corpus Christi, que es una de las películas que estuvo nominada al Oscar hace, hace dos semanas nada más, y que perdió, entre todas las que perdieron, ante Parasite, que la película que se encumbró como la gran ganadora de la noche. ¿no? Bien, Jorge, Ricardo, Pablo los escucha. Pablo, bienvenido, gracias por esta conversación. Un placer. Eh, contanos un, un poquito más, ¿cuáles son los caminos que recorre tu libro? ¿Qué, qué dos o tres hechos, inclusive puede ser anecdóticos, eh, puedes resaltar como para pin, pintarlo en dos o tres pinceladas? Fabuloso. Anécdota número uno, eh, Pavel Pavlikovsky, el director de Ida, de Cold War, director del ganador del premio de la Academia, oportunidad, entrevista del Festival de San Sebastián, y una equivocación que me llevó a otro lugar en el cual no estaba ni Pablikowski ni ningún polaco invitado en, en escena eh, y que me hizo temer por perder una entrevista que se antoja dorada para cualquier crítico de cine porque es el, nombre, el gran nombre del cine europeo contemporáneo. Y por otro lado, este, cuando se cumplió esa entrevista yo dije, acá hay una posibilidad de un libro. ¿Por qué? Porque eran 10 años de balance a través de una cabalgata por grandes directores polacos que eh, en un momento fueron muy importantes para, para Sudamérica han tenido ciclos de revisiones en Cinemateca, aquí en, en el Uruguay, muy importantes, y también nutrieron otras perspectivas, por ejemplo, Yamandú Marichal, que es un veterano y prestigiosísimo crítico teatral de aquí, me comentaba cuando vino la compañía de André Baida, otro de los directores que están entrevistados en el libro y que ya ha fallecido, eh, cuando estuvo la compañía de André Baida en Montevideo, y bueno... Ese fue un poco ese diálogo que permitió nutrir, como yo contaba en la presentación, el libro de entrevistas. Son entrevistas y después tres perfiles de tres directores que hubiese podido entrevistar y no pude, la verdad. Eh, uno de ellos es Roman Polanski, que creo que es el director polaco más famoso internacionalmente. Uh -huh. Otro fue Krzysztof eh, Kielowski, aquel director que en los 80 y 90 como vio con el decálogo con la trilogía Blue Grand Rouge, la doble vida de Verónica, películas increíbles. Y el otro es uno más olvidado, pero que fue muy importante en los años 60, que fue Jerzy Kawalerowicz, que hizo epopeyas monumentales como Faraón y películas así que un poco metaforizaban la historia polaca de ese momento bajo el comunismo, pero eh, yendo a otros tiempos históricos. ¿no? Esos tres directores no los pude entrevistar por diferentes cronologías de la vida, pero los incluí a partir de un apartado donde están citados. Entonces el libro, aparte de las entrevistas a todos los directores que están del cine polaco, tiene una coda de estos tres nombres muy importantes y una introducción que no quiero dejar de destacar de Diego Lerman, un director argentino muy interesante que ha hecho eh, unas película como Tan de Repente, ha hecho otras películas muy importantes y que desde San Sebastián envió el prólogo del libro para que pudiera completarse cuando ya casi estaba en imprenta. Así que estoy muy, muy contento de cómo está presentada la edición también. Eh, Pablo, independientemente de tu libro, me parece que es una, una linda ocasión para hacerte alguna consulta como crítico, periodista especializado, además extranjero, más allá de que estés acá muy cerquita en Argentina. Eh, ¿Cómo evaluás la cinematografía latinoamericana y, si se quiere, la sudamericana en estos, en estos momentos en el concierto mundial o regional del cine? Eh, bueno, a ver, eh, las cinematografías van a tono con el curso y el pulso de los países, ¿no? Entonces uh -huh. Como Latinoamérica vive constantemente un sube y baja en términos económicos, muchas veces esto está influenciado y influye también las características del cine. En el caso de Argentina, la temporada 2019 fue un año muy malo, eh, de mucho conflicto por una situación económica que ustedes conocen muy bien y que es muy complicada en estos momentos eh, desde mi país. Y luego hay otras perspectivas que tuvieron mejores temporadas en cuanto a las posibilidades de difusión, sobre todo en mercados internacionales, ¿no? Eh, creo que, digamos, la primadona de del pasado año fue Chile, con particularmente también el Oscar a la Mejor Película Extranjera para una Mujer Fantástica, la película de Sebastián Lelio. Entonces, digo, eh, eso es un poco una rotación también muy importante que se da entre los países de la región eh, y que habla también de una vitalidad en el curso cinematográfico, incluso más allá de estas coyunturas, porque más allá de las crisis económicas, eh, los directores siguen filmando, siguen estableciéndose ideas, siguen estableciéndose puentes. Tuve la oportunidad de estar acá en el festival, en la presentación de Maldonado Filma, donde uno ve, digamos, la vitalidad y el, y el semillero de talentos que hay en alrededor del cine, también eh, aquí en esta zona del Uruguay. Así que realmente... Eh, eh, digamos, las perspectivas del cine latinoamericano son a veces como los países y a veces no tanto también, porque uh -huh. depende también del talento de estos directores que, por suerte, son tenidos en cuenta eh, en el mundo incluso más muchas veces que en sus propios países, ¿no? Pablo, voy para atrás eh, de nuevo, solamente como redondeo eh, de mi parte, al menos. Eh, ¿Por qué te atrapa tanto no solo el cine polaco? Ya explicaste algo, sino Polonia-país. ¿Hay algo en particular? Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, Polonia lo que tiene como particularidad a través del arte es que el arte representa una identidad, porque fue una identidad que estuvo eh, oprimida en tiempos del nazismo, en tiempos del comunismo y en tiempos de imperios también anteriores eh, que la tuvieron subsumida, eh, entonces como Prusia, entonces la dominación rusa también. Entonces eh, el pueblo polaco siempre se manifestó como en una identidad a través del arte, no solo en el cine sino también antes en la música y en el teatro y entonces me parecía muy interesante cómo esa relación se establece de una manera muy fuerte y mucho y muy distinta también a lo que a lo que pasa en Latinoamérica donde el cine muchas veces es crítico de la realidad eh, social de cada país no y muestra digamos una realidad de conflicto en cada país o situaciones de marginalidad en el cine polaco el, fue otro camino el que hizo la cinematografía polaca hasta este momento. Corpus Christi, la película que se vio en el festival, sería una excepción que plantea cómo son los nuevos directores polacos, los directores jóvenes con respecto a su propio país. Pero eh, en la historia de, de Polonia siempre hubo una mirada a la identidad y a la identidad perdida que se reconstruyó a través de la música y a partir también de, del cine. No, no por nada a los rusos cuando invadieron Polonia, lo primero que hicieron fue ir a... Al, al, digamos, al estudio, a la, a la casa que era de Chopin y tirar el piano de Chopin por la ventana, uh -huh. ¿no? eh, cuando hubo un atentado en tiempos remotos. Eh, o sea, el primer monumento destruido cuando los nazis eh, invadieron Polonia, invadieron Varsovia, fue el monumento a Chopin también. Hay, hay como un muy mensaje a la cultura, ¿no? Adelante. Era uh -huh. como sí, un sí, mensaje totalmente. a toda la cultura. Totalmente, era destruir a un país a través de destruir su identidad y su identidad estaba relacionada con la cultura. Entonces, desde ese lugar me parecía, parecía súper importante, súper importante como establecer estos puentes de relación y sobre todo también mirar a un país que por eso mismo expulsó directores, digo, Polanski desarrolló toda su filmografía básicamente fuera de Polonia y gran parte en Francia y Estados Unidos. Mañez Holland desarrolló también lo mismo en Estados Unidos, es una directora que hoy ha filmado capítulos de House of Cards, digo, de series norteamericanas muy importantes. Eh, entonces son directores que tienen también una identidad que se nutre de diversos perfiles porque estuvieron obligados muchas veces a emigrar. Y un poco eso también rescata este, el espíritu de este libro. Gracias por esta charla, buena estadía Punta del Este y éxitos en futuras realizaciones. No, gracias a ustedes realmente por estos minutos. Yo sé que son temas a veces áridos como uh -huh. para conversar en radio eh, y por eso la verdad que les agradezco enormemente la posibilidad de compartir esta intención que es este libro y sobre todo también les agradezco por nutrir eh, de información y de música y de la mejor música del mundo las mañanas y mis días. Así uh -huh. que muchas gracias a ustedes. Muy amable. Cerramos el móvil. Nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau, chau. Chau, chau. chau. Frecuencia abierta.